Primer libro de crónicas, capítulo primero. Adán, Sed, Enos, Cainán, Maala, l e l Jared, Enoch, Matusalén, l a m e c Noé, Sem, Cam y j a f e t Los hijos de j a f e t Gomer, Magog, Madai, j a b á n Tubal, m e s e c y Tirás. Los hijos de Gomer, a s k e n a z Rifat y Togarma, Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanim. Los hijos de Cam, Cuth, m i s r a i m f u t y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, s a b t a Rahama, s a b t e c a Y los hijos de Rahama, Seba y Dedam. Cuth engendró a Nimrop. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Misrain engendró a Ludim, Ananim, Leabin y n a f t u i m Petrusin y c a s l u i m De esto salieron s los Filisteos y los c a f t o r e o s Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed. Al Jebuseo, al Amorreo, al j e r g e s e o al Heveo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arphaxad, Lud, Aram, Ud, Ulm, Jeter y Mesec. Arphaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos: el nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joktam. j o c t a n engendró a Almodad, Selef, a s a r Mabet y j e r a A Adoram también, a Azul, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab, todos hijos de j o c t a n Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Tare, Y Abraham, el cual es Abraham. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y estos son sus descendientes al primogénito de Ismael. n e b a i o t después Sedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joksán, Medán, m a d i a n i s b a c y Suá. Los hijos de Joksán, Seba y d e d a n Los hijos de m a d i a n e f a Efer, a n o k Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham engendró a Isaac. Y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú. e l i f a z Reuel, j e u s Jaalam y Coré. Los hijos de e l i f a z t e m a n Amor, s e f o g a t a m s e n a z Timna y a m a l e k Los hijos de Reuel, Naat, Sera, Sama y Misa. Los hijos de Seir, l o t a m Sobal, Sibeom, Aná, Disón, e s e r y d i s a m Los hijos de l o t a n Ori y Oman. Y Tima fue hermana de Lotam. Los hijos de Sobal, Albán, Manaat, Ebal, s e f o y Omram. Los hijos de Sibeón, Aja y Aná. Disón fue hijo de Aná. Y los hijos de Disón, Amram, e s b a n Itran y k e r á n Los hijos de e s e r Bilán, s a a b á n y Jaacán. Los hijos de d i s a n Uz y Aram. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, de Bosra. Y muerto Jobab, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los Temanitas. Muerto Usam, reinó en su lugar Adab, hijo de Bedad, el que derrotó a m a d í a n en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Muerto Adad reinó en su lugar Samla de Masreca. Muerto también Samla reinó en su lugar Saúl de Reobot, que está junto al Eufrates. Y muerto Saúl reinó en su lugar Baal Anán, hijo de Akbor. Muerto Baal Anán reinó en su lugar Adad, el nombre de cuya ciudad fue Pai. Y el nombre de su mujer, Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Muerto Hadad, sucedieron en Edom los jefes Timna, Alba, g e t e d Aulibama, Ela, Pinón, s e n a t Temán, m i z z a r Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom.